representantes del sindicato argentino de docentes privados se reunieron con el ministro de educación de la pampa pablo machione marcela Urban, secretaria general de Sadop, contó en radio kermés que los principales reclamos son tener mayor participación en paritarias y terminar con los procesos de estatización de instituciones privadas bueno comenzamos a dialogar a conversar nos presentamos dijimos cuáles son nuestras metas y expectativas para lo que va este año y cómo veníamos trabajando Un diálogo bastante interesante y bueno, es cierto, nosotros presentamos nuestros dos puntos más esenciales de, de preocupación y de interés que tenemos. El primero fue eh, el de estatización, tal cual como vos lo dijiste, que es el, el hecho de que hemos conversado, eh, nosotros ya tuvimos una estatización que se concretó en febrero del 2019, Y bueno, y en esa conversación y durante todo el año, tanto la exministra este, Migarelo como ahora eh, el ministro Pablo, nosotros le dijimos este, que y eh, en su momento dijo, bueno, que ahí se terminaba el proceso de estatización. El secretario general de la CGT, seccional Centro Sur, Luis Fagiani, celebró el pacto social impulsado por el gobierno nacional. Sostuvo sentirse parte de este gobierno y que entiende que la salida a esta crisis es inyectar dinero en los que menos tienen para luchar contra el hambre. Lo importante pasa por la reactivación de la economía, ¿no? Y a nuestro entender, la reactivación de la economía se se produce a partir del de impulso del consumo y el impulso del consumo se produce a partir de poner dinero en el bolsillo de los trabajadores. Esencialmente en el bolsillo de los trabajadores que al dinero lo gastan, ¿no? Eh, nos parece que pasa por ahí. Empezando por los que menos, por los que menos cobran por los salarios más bajos. Bueno, eh, yo creo que esto es uno de los objetivos, pero yo creo que el, el desafío más grande que tenemos eh, los trabajadores y que tienen las organizaciones empresarias, las del campo, el mismo gobierno y aún la oposición hoy, ¿no es cierto?, es trabajar contra el hambre. La secretaria de Cultura, Adriana Maggio, presentó el programa Fiestas Populares en Radio Kermés. Aseguró que la provincia brindará apoyo a todos los proyectos artísticos y culturales que se lleven a cabo en las distintas localidades pampeanas. Sostuvo que el arte es trabajo. La expresión de la cultura es eh, algo cotidiano, la necesidad la, la valoramos nosotros desde afuera porque tenemos como, como una renovada esperanza, alegría, hemos trabajado mucho nosotros en la gestión de la Secretaría de Cultura con las instituciones y los municipios en recuperar los espacios públicos, Sabemos que es una tarea inmediata que está asumiendo aquí también la, la ciudad de Santa Rosa. O sea, a medida que los espacios públicos vuelven a ser de la gente, eh, la gente se manifiesta, uh -huh. se encuentra. Así que nosotros vamos a intensificar esa, ese trabajo, esa tarea, porque además es eh, una doble circulación. Eh, la gente que se vincula y los artistas que pueden trabajar, porque no es... No tenemos que olvidarnos que la cultura y el arte son trabajo y dan trabajo.